trabajando, ya hace 10, 12 años que estamos trabajando, a paso lento, pero se van haciendo las cosas. Calcule que yo hace 12 años que estoy acá, y en aquel momento había un solo teléfono, que era el teléfono que tenía la Estelle. En ese momento podemos decir que todo el mundo tiene teléfono, todo el mundo tiene luz, todo el mundo tiene gas, y, este, y bueno, y estamos bien, estamos perfectamente bien. Bueno, algo que hay algunas cositas que siempre faltan pero hay que hacerlas con pausa y bueno mire, en este momento eh, con la que trabajamos y que siempre estamos eh, juntos es eh, con la doctora este beatriz Álvarez, este que la tengo de vecina y estoy secretaria de la, de la junta vecinaal y bueno y este y siempre una de las cosas que hicimos que, que hablamos con la municipalidad deo fue un, la rotonda de alberro y, y del valle porque era una esquina media peligrosa para para los que venimos al parque y con eso creo que se ha solucionado un poquito un problema que podía haber habido ahí, ¿no? Y otra de las cosas que, que hemos tratado de lograr, que no lo hemos logrado todavía, es el exceso de velocidad que se anda acá en el parque, queriendo, queriendo yo eh, poner algunos, este, ¿cómo puedo decir?, este uno... Eh, toma de burro, algunas cositas de esas, pero no no lo hemos logrado todavía pero ya vamos a hacerlo y este y otra cosa que, que me interesaría eso habrá que, que con el tiempo hacerlo, a ver eh, qué probabilidades habría entre los vecinos y la municipalidad de empezar, aunque sea una cuadra o dos eh, pilotos hacer el cordón cuneta que ahí este, eh, muchos problemas que hoy en el parque tenemos por asuntos de la de las inundaciones, cuando llueve mucho, hay calles que quedan arregadas de agua, este tal vez con ese cordón cuneta podamos este, solucionar ese problema. O sea, tirar los riveles bien. Está bien. Es una, eso eso es importante, sería importante debido a que en el barrio no, no hay cordón cuneta puntualmente. No, no hay, pero este, hay mucha gente, y, y yo también lo acepto, hay gente que le gusta, lo lo ¿cómo le puedo decir?, lo virgen, lo... Lo, lo natural, lo, lo natural. natural. Uh -huh. En cambio usted se le prepara que ya le pone cunetas, ya en medio lo están transformando en, en en otra cosa, ¿no es cierto? Hay gente que le gusta más la, la naturaleza que, que, este, que, la, que la... Bueno, oh. y no, mire, yo conozco el barrio este hace 15 o 20 años atrás. La, lo que pasaba que hace 15 o 20 años atrás... La gente no vivía en el parque, la gente vivía en, en la ciudad, y tenía una quinta para pasar el verano. Y entonces, sí, era robo todos los días. Pero hoy, en este momento, está prácticamente el parque, está todo poblado por gente que vive acá en el parque. Y entonces, eh, no hay tanta robos acá, aparte la policía, dos por tres andando a una huertita. Así que en ese sentido estamos bien acá. Claro, no, pero no, no, acá, acá estamos, estamos bien. Me eh, toco la cabeza, por no decir toco madera, pero hasta, hasta el momento, creo que en ese, en ese sentido estamos bien. Puntualmente lo que queríamos era abordar con usted, bueno, que nos cuente el, el trabajo que se viene haciendo. Esta Junta, si bien se viene trabajando hace muchos años, como usted lo señala, um, Andreu, eh, eh, formalmente es nueva, ¿verdad?, No, si sí es nueva nosotros cuando estamos acá a trabajar en realidad este cuando se hizo el gas se hizo con el doctor escanchi en ese momento este eh, fue una idea de decanche de, del gerente de, demusi de y este y bueno y se logró lo que no lo que no se había podido hacer nunca se, se logró de poner el gas acá en el parque y que en realidad este que mucha gente no lo puso, porque en ese momento era baratísimo, o sea que a cada, a cada, a cada frentista le salía, de contado 900 pesos o si lo quería en cuota, tenía un año para pagarlo a 100 pesos por mes, y así así este una vez que se hizo la obra, nosotros se la cedimos se a Gascamuzzi, Y este y no y está hecha la obra y sí fue una pena que no que la gente no no no no no, no tuvimos más este más gente que sea este acercado para poner el gas y hay no. cuadras, claro que no, que no está pues por uh -huh. de los servicios tienen todos en el barrio verdad sí y no no hay cuadras que no pasan allá porque para abaratar la como nosotros tenemos que pagar este la mano de obra eh, los vecinos que por ejemplo en una cuadra ninguno quería gas. Y bueno, ese, ese callo no pasó por ahí. ¿Me entiende Está claro, está claro. Día, está claro sí. mucho, muchas lotes se han vendido y hay gente que ha comprado y a lo mejor ha pensado que tiene gas y no tiene gas. Y hoy en día poner el gas o llevar un, un, un callo a una quinta cuesta muchísima plata.